Ya nos vamos acercando al fin de semana y este sábado se va a llevar eh, adelante la tercera fiesta del Isleño, ahí en la isla de Paulino. Y cuando hablamos de la isla Paulino y la costa vericense es imposible ¿no? hablar de, del vino de la costa, ¿no? que se hizo... ...tan popular en este tiempo y para hablar sobre esto y un conflicto que están teniendo con eh, la otra gran ¿no? el sector donde tradicionalmente se radica eh, la producción de uva... ...que es toda la zona cordillerana y de Cuyo, eh, bueno, estamos en comunicación con Andrés Aguiar. Buen día Andrés, eh, muy buen día, ¿Cómo, ¿cómo ha amanecido hoy? ¿Cómo ha arrancado esa mañana? Hola, buen día chicos, bien, por suerte como bien decías vos, con todos los preparativos ya para el fin de semana eh, en el armado de la tercera edición de, de la fiesta de Liseny y trayendo un poquito el conflicto este de Cuyo que mencionás y demás, esto más o menos es lo mismo, nosotros acá en la ciudad de Berizo se trabaja con productores familiares eh, tanto la cooperativa de vino de la costa con el vino de la costa como producto típico local y lo que es la fiesta del diseño buscan un poquito eh, recuperar la identidad de, de Berizo como ciudad costera y toda su cultura inmigrante, ¿no? Uh -huh. eh, buenos días, Andrés Vanina te saluda. Buen eh, día, el Instituto Nacional de, de Vitivinicultura reconoció al, al vino de, de Berizo, ¿no es así? Exactamente, mira, el vino de la costa viene con los inmigrantes a fines de 1800, de 1800 a... 1940, 60, Berizo tiene producción de más de un millón de litros de vino. Uh -huh. Este vino se hace con una variedad que es Vitis labrusca, variedad Isabela, que es muy característica por su que es un, un, una cepa bastante rústica y se adapta a las condiciones agroecológicas de, de la zona. Uh -huh. acabo de pensar estamos pegadito al Río de la Plata, con las peces del río, las lluvias contiguas y demás. Uh -huh. eh, este vino eh, históricamente hasta el 70 estuvo dentro de las cepas que se podían vinificar después por una resolución se quitó y nos prohibieron hacer vino de la costa uh -huh. borrando un poco toda la cultura de, del trabajo de, de la viña ¿no? uh -huh. eh, allá en el 2000 2001 cuando se empieza a trabajar eh, en la recuperación de, de este producto típico local eh, que para el INB estaba prohibido y casi había desaparecido en, en el territorio eh, se empezaron a hacer gestiones para volver a incluirlo uh -huh. eh, y bueno, ya hace dos años Se logra el reconocimiento Y volver a sacar Otra resolución que ampara la producción De vino de costa como un producto típico local Que es muy identitario eh, uh -huh. Ahí, bueno, se, se armó Esta bataola con, con La zona más de Cuyo uh -huh. eh, Nosotros, para que se den una idea Son datos representativos en, en Berizo, del total De vinidos plantados en el país Tenemos el 0,02% claro. O sea Sin son 21 a 22 hectáreas y la cooperativa más los productores que andan por fuera de la cooperativa en Berizo significan 40 a 45 mil litros de vino al año Andrés esto una bodeguita mendocina familiar sí. eh, hace más vino Ajá. digo Sí. Andrés, te, te hago una consulta ¿Por qué crees que eh, digamos, eh, Salen así tan al cruce Estos bueno, enólogos Y empresarios del vino de Cuyo eh, Ante esto, que una es una producción Como bien la describís Ínfima a, Ante la gran producción Que, que es también característico de, de la zona de Cuyo Sí, acá hay, hay dos temas fundamentales La, la producción de, de Beriz o de los productores Son eh, nuestros, son pequeños productores familiares, que cada productor no tiene más de una hectárea y media es un, es, eh, es un, son emprendimientos que trabajan toda la familia eh, y a comparación de lo que es, lo que se ha vuelto la zona de Cuyo, que grandes capitales fueron comprando a los pequeños productores y, y terminan siendo mega empresas que, que nada, uh -huh. que el, el objetivo de ellos es vender el vino del exterior sin, sin mucho... Eh, cuidado al, a los productores familiares. Ese es un tema. Y después, bueno, eh, eh, evidentemente nosotros con la fiesta del vino de la costa, que vienen más de eh, 100.000 personas a visitarnos en dos días al año, eh, también es marcar que con un producto de Provincia de Buenos Aires, con un vino de Provincia de Buenos Aires, eh, eh, la producción vitivinícola es potencial. Entonces esto, evidentemente, uh -huh. les ese miedo, ¿no? Sí. Que en Provincia de Buenos Aires se pueda hacer vinos que tengan que se diferencie, los vino de claro, es... puta, por, por la cepa, por eh, la identidad que tienen. Un poco de por... tener, de tener a, a tiempo. Igual la, la resolución, según acá el periódico Los Andes, solo va hacia, hacia viñedos de Avellaneda y Berizo. O sea, es muy específica la resolución eh, decretada eh, esta en, ahí en el 2010, como bien decía. Sí, eh, incluso estaban delimitadas las hectáreas. Esa resolución, bueno, pone... Eh, avala a los productores que puedan vinificar, pero también te pone una restricción que son uh -huh. el número de hectáreas, solamente eh, tenemos por ejemplo prohibido eh, aumentar el número de hectáreas sí. lo que se reconoce son las hectáreas existentes eh, así que bueno, por un lado uh -huh. es auspicioso porque nos permite estar produciendo vino en el marco, un marco uh -huh. legal y por otro lado bueno, tenemos estas restricciones en, en la cantidad que un productor puede producir, pero bueno, esas son batallas uh -huh. que hay que seguir eh, luchándolas y siempre en pos de recuperar uh -huh. esta producción, ¿no? Sí, me parece interesante también, digamos, que la nota la, la hayan publicado, publicado ustedes en el Facebook como una manera de demostrar que los, sus, los argumentos, digamos, el periódico Los Andes claramente va a defender los intereses por ahí más, más de estos empresarios. Eh, bueno, ponerlo como y, y dejar el derecho a réplica, decir, bueno, nosotros sabemos bien lo que estamos haciendo sobre el derecho de los trabajadores, también no, nos paramos porque esto que decís, son pequeñas economías, agricultura familiar, que con eso salen adelante. Eh, no, y y me no, agu... vale, aparte, el, el desconocimiento, mm -hmm. ni siquiera ahí en la foto que se publicó, que nosotros planteamos de nuevo ahí en el Facebook, ni siquiera es un viñedo de, de Berizo. Claro. O sea, eh, eh, ataca, en realidad lo que se ataca acá eh, es al pequeño productor familiar y a la identidad del de la provincia de Buenos Aires, como Polo pueblo ribereño, que es Beriza, La Plata, Avellaneda, okay. eh, se ataca a la memoria, básicamente, porque nos están, de alguna forma, prohibiendo que el, el derecho a elegir qué vino queremos consumir, que eso uh -huh. me parece lo, lo más llamativo y más importante. Porque si, si con, con esta queja buscan eso, me parece que eh, sin, uh -huh. sin respetar la identidad de un pueblo, me parece que ya eh, es un ataque a la comunidad más que a los miniateros. ¿no? Claro. Eh, Andrés, el, con respecto a que este fin de semana se va a realizar la tercera edición de, de la fiesta del isleño, ¿querés contarnos un poco las actividades que van a realizar y así medio para invitar a la gente? Cómo no. El, se va a la tercera fiesta del isleño, se hace en la isla Poblino, acá en la localidad uh -huh. de, de Berizo, en la cual tienen ingreso desde la calle 7 al fondo, casi llegando al clonáutico de Berizo con la ancha de pasajeros o por Isla Santiago, que también hay lanchitas que te cruzan de, de Isla de Isla. El carácter en sí de la fiesta del Lisleño es recuperar eh, el perfil de cómo se vive en la isla. Sí, sí. Eh, la Isla Poblino es eh, un lugar donde no tenés, que, se manejan todas las energías renovables, es, es agua por colección de lluvia, pantallas sí. solares para la electricidad, eh, y tiene todo un circuito de casas históricas, que son de fines de 1800, principios de 1900, que son... De, bien típicas de la zona de erizo, de Chope y Madera, con sus cenefas, mm. eh, está haciendo visitas guiadas en ese sentido, va a haber habitaje de aves, plantas nativas, después bueno, va. este año eh, con los vecinos se hacen una jornada solidaria, soy mañana para amasado de tallarines caseros. Qué rico eh, para ¿verdad? A, tomar, a comer un buen plato de tallarines con vino de la costa. Mucho, eh, mucho tano, ¿no? Exactamente. Esos... El, esto también esto viene a cuento de que la isla Paulino se llama Isla Santiago, y que Paulino Pagani, un, un tano que hizo un emprendimiento gastronómico hace mucho tiempo, eh, la gente empezó, vamos a lo de Paulino a comer uh -huh. tallarines, y así quedó el, el nombre de, de Isla Paulino. Eh, Así que... Y bueno, tiene un poquito mezclado la producción, la historia de los inmigrantes, uh -huh. el trabajo de la tierra. Uh -huh. eh, creo que es un paseo ya desde subirse a la lancha y disfrutar el delta de la ciudad, más la vida en armonía con para, la naturaleza en la isla poblino creo que no tiene desperdicio para los que se quejan que no tienen nada para hacer el fin de semana, es una propuesta más que interesante eh, bueno Andrés, te, te agradecemos eh, y bueno, para los que necesiten difundir, cuenten con el aire de FM Raíces y con Ritmo y Sustancias eh, que los vamos a estar acompañando bueno chicos, muchísimas gracias a ustedes, una un abrazo grande, gracias. hasta luego chau chau Ahí estábamos hablando con Andrés Aguiar, que es el presidente de la cooperativa de vinos de Berizos, que nos contó un poco esta diferencia que hay entre los vinos de la costa y los vinos de la región cuyana de, de la Argentina, que, bueno, se estaban quejando un poco de, por la producción familiar, que...